El actor Dennis Quaid habla sobre su fe cristiana. Y es que el actor de la película, yo solo puedo imaginarme que cuenta en los cines la historia de uno de los mayores éxitos del Gospel. Estará en la pantalla grande como el protagonista de la película I Can Only i m a g i n e que cuenta la historia de uno de los mayores éxitos del evangelio en los Estados Unidos. La película retrata la vida de Bart Miller, vocalista de la banda Mercy Me, que dio origen a la canción I Can Only Magic. La trama es sobre lo que hay detrás de la composición de la. Música que da nombre a dicha película. Quaid, que interpreta al personaje Arthur Miller, padre del vocalista en la vida real, reveló en un video promocional de la película que tiene raíces profundas cristianas. Yo crecí en la iglesia bautista, fui a la escuela dominical y fui bautizado cuando tenía nueve años, comenta el actor, explicando que pasó a rodar el mundo para buscar más de la verdad del evangelio y menciona que lee la palabra de Dios de portada a portada. El actor cuenta que se embarcó en una jornada para profundizar. En Dios y finalmente llegó a una conclusión. Para mí es Jesús. Realmente hay redención en Él. Nos menciona el actor Dennis Quaid en una entrevista. Y es que la película muestra la conturbada relación de Bart con su familia y su encuentro con Dios por medio de la música. Mientras que el cantante se aleja de la convivencia con su padre violento, él persigue el sueño de cantar. Sin embargo, las enseñanzas del Evangelio ayudan al artista a perdonar y transformar a su padre. El actor Dennis Quaid menciona sobre su personaje diciendo: Todo es sobre el impacto de la redención. Es el hecho de que si el Evangelio puede cambiar este tipo, él puede cambiar a cualquiera. Esto fue En el Medio, por e s t é r e o Amor 104.9, doble canal de bendición. En el Medio.